especial, te habla Jairo Fonseca y hoy tenemos un nuevo episodio en el podcast de, de Simple.com y hoy nos vamos un poquito más lejos, no, no seguimos en el continente americano, ya hemos estado en Norteamérica en Centroamérica y hoy nos vamos un poquito más lejos para Europa más precisamente cerca del Mediterráneo a conversar con un personaje con el cual En los últimos meses he tenido cierto intercambio de correspondencia virtual a raíz de varios temas en los cuales encontramos una, un interés en común. Y un interés en común, pues, es precisamente el que nos atañe a este espacio, que es la astrología. Entonces, eh, un saludo especial. Manel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días, ¿no? Aquí estamos a las tardes, son las seis de la tarde. y creo que a las once y cuarto aquí en Colombia. Sí, estamos bien, sí, sí, muy ilusionado. Ok, perfecto. ¿En qué ciudad o en qué provincia estás exactamente, Manel? Sí, esto es, yo aquí estamos, estoy a cuatro kilómetros del mar Mediterráneo, en la región de Cataluña, y perteneciente, digamos, a España. Y bien, pues el clima ahora es en verano, hace un poco de calor, Allí está, esta noche ha llovido un poco, ha refrescado el ambiente, el cielo es azul, en fin, estamos, estamos bien, sí, sí. Esta es una época de mucha, o de muy buena energía, no en, sobre todo en los países de, de latitudes norte, especialmente sí. en Europa y en los países anglos, donde estamos ya iniciando el verano, ¿no? Sí sí, sí, sí, sí. Hace unas dos o tres semanas que se dio inicio al, al verano, en junio... Junio 20, sí. junio 21, ¿no? Las fiestas de San Juan. Exacto, sí, sí, sí. sí. Okay. Y bien, pues aquí estamos esperando ya que llegue el agosto y a partir del 15, el 15 de agosto decimos por aquí que a las 15 de agosto lo diré catalán, para que todo lo diga un poco de, de, de esta lengua o idioma. El día 15 de agosto a las 7 ya es fos. Esto quiere decir en castellano traducido... Que a las 7 de la tarde, que ahora a las 9, en adelanto solar, y ya, ya es de noche, ya empieza a, a oscurecer. Y entonces ya estás ya con la preparación de cada otoño. Sí, sí, es muy, es muy interesante. Muchas gracias. Normalmente, eh, aquí en los países cercanos al Ecuador, sí. eh, amanece 5 y media de la mañana sí, está sí. atardeciendo 5 y media, 6 de la tarde. Entonces, tenemos más o menos una coherencia en las, en las horas de luz solar y en las horas sí. de ausencia solar. En los países sí. que presentan estaciones, pues este es un fenómeno que va muy de la mano precisamente de, de la luz solar, ¿no? En esta época sí. está oscureciendo alrededor de las 8 9 de la noche más sí, sí, tarde, menos Sí, sí, ¿Y, y amanece sí. a qué horas? ¿A las 4? Aquí ahora con la de la hora, pues sí, son... Exacto, a las 4, sí. Esta mañana que he salido a hacerme como un poco el tema que estamos de que hablaré, ¿eh? he salido a correr, eran las 7 de la mañana y el sol ya despuntaba. Y pues, a esta hora sentir ya que el sol que sale despuntado o asciende por el horizonte ya es un motivo de alegría. Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno Manel, astrología... ¿Por qué, por qué, llegaste a la astrología y cuéntanos un poquito de tu, de tu recorrido, qué, qué actividad profesional tienes actualmente que estás haciendo y cómo llegaste a la astrología. Bueno, llegué a la astrología quizá ya por una, por un interés, supongo colectivo de todos los compañeros y compañeras. más o menos llegamos a la astrología por un, por un ciclo también, por un, por un aspecto planetario. Pero el interés o la inquietud siempre la tienes. Y sí. recuerdo, por ejemplo, hago, haciéndome un poco de memoria, y recordando los años de, de mi infancia, en las noches de verano, por ejemplo, los vecinos de la escalera en mi casa, en mi mamá de la subíamos todos, subían todos a, a, al tejado. y allí con las sillas hacían conversaciones y yo me acuerdo especialmente que me entendía en tierra y miraba el cielo Estaba rato y estaban rápido mientras oía las conversaciones y las cuentas que explicaban porque claro, por suerte en aquellos tiempos me refiero a 1960 a 1961 no había televisión y la gente el pueblo se encontraban en, en la calle y el tejado era un lugar muy idóneo para subir. Yo me acuerdo, ya sentía, mi universo era el tejado, eh, porque pasaba día y noche muchas horas en el tejado, ya era un poco solitario, pero me acuerdo mucho de estas, de estas vivencias. Después, ya cuando llegó, me ya, supongo ya, esto fue en el año 1988, aquí, y ya empecé a decidí estudiar de forma seriosa en una Academia Astrología. Y aquí empecé. Eh, eh, realicé mis estudios en la Academia de Babinol de la mano que fue mi maestra en una Escuela de Madrid. Y los estudios los realicé por correspondencia. Y de, de verdad que quedé muy satisfecho y muy, muy contento de tener esta decisión y haberla terminado con éxito. Y estudiar, pues, pues siempre estudiamos, no se acaba nunca. Supongo que es de, es de todos los oficios y todas las profesiones en el cual sientes un interés, unas ganas de, de avanzar y emocionar. Nunca, nunca, siempre estudiamos. Y esto creo que es un facilita un, un, que es con los, los ahí. Ok, ok. Yo, viendo tu, tu perfil, Eh, hay varias cositas interesantes. ¿Eres el electricista como formación? Sí, sí, eh, sí. ¿Esa fue tu actividad profesional, no? La, la, la que te dedicaste. No, no. Oh. Yo por, por desgracia, pues bien, esto ya son cuestiones de, de mala suerte, quizá mala suerte. Pero después de en el lado de ti he pensado, pues que no ser tanta mala suerte. no no tuve ocasión de trabajar el electricista que era mi gran ilusión. estudiar me gusta, los electrones todo lo que son circuitos, la entidad industrial, pero no he tenido ocasión de trabajar. Mi vida profesional se ha limitado a trabajar. He sido obrero en una fábrica y he trabajado durante esta fábrica por cerca de 36 años. Y ahora, felizmente, tuve hemos tenido la ocasión de, quizá también, por el mal clima económico que estamos basando en el mundo en concreto, en Europa y creo que también en Latinoamérica o Hispanoamérica, mejor dicho que no es el término correcto. Eh, la industria y el mundo del, del, del trabajo están en crisis. O sea, quiero decir que me, me prejubilé ahora en estos momentos. No trabajo, estamos viviendo, estoy viviendo del un, de un capital mmm, que nos, nos, nos proporcionaron, Y tengo la gran suerte de, de dedicarme a mis grandes aficiones, una de ellas es la astrología. Okay, súper, sí, súper. Sí. Tus grandes sí. aficiones, aficiones, sí. perdón, no, aficiones, sí. aficiones. Sí. Eh, me llamó bastante la atención eso, que eres practicante de Reiki y Qigong. Qigong, Qigong, sí. Qigong, ah, ok, sí, Qigong. Sí. Esa o sea, es una práctica de movimiento, ¿no? Sí, el movimiento, sobre todo el Qigong. Bueno, el, el, el Qigong está escrito en no segundo sé, aquí, no sé cómo se suele escribir, o, o, pero, pero la pronunciación correcta es Qigong, o sea, es movimiento de energía, trabajo de la energía, el Qi es energía, y supongo que traducir del, del chino el Pung es el trabajo. Sí, sí, suele practicar el. Eh, las, los ocho movimientos los del, del collar de no me acuerdo, del, del del del collar que son los ocho movimientos básicos del Qigong el qikún el tai chi viene originado a partir del chikún vamos a, pensamos o se cree y creo que es así según la escuela las variadas escuelas que hay que el tai chi surge del, del Qigong y es más fácil de hecho el qigong es más fácil Okay, perfecto, perfecto. Y vocacionales que también es un punto que nos nos atañe bastante, que nos, eh, la referencia a la música, eh, más sí. precisamente la percusión y la flauta, ¿no? sí, sí, la, bueno la, la vocacional es en el sentido de que la vocación, todos tenemos las vocaciones, todos nacemos en un quizá sea por innato o innato o escondido. o por la familia, o la, me refiero a la, a la genética. Sí, yo la música siempre la, la he tenido un poco escondida y, y latente. Me acuerdo que también era chico mis, mis grandes recuerdos se refieren a, a tocar también en la madera que tenía. Yo me pasaba mucho, mucho, mucho rato discutiendo encima de una madera. Y, y después, cuando llegó el momento, yo creo que en este sentido Soy muy de Saturno, porque en el sentido que a Saturno, si sabes, no, no, no se trata de saber, si, si tienes la paciencia y el sentido de, de, de, de la espera, pero sin abandonar nunca tus, tus, tus raíces, Saturno al final te da la ocasión de poder desarrollar la, las inquietudes y, y la música, por ejemplo, no he tenido, quizá como muchas personas, no he tenido la ocasión de aprender música pero bueno como que es la eh, eh, de forma autodidacta la flauta las flautas me decían, eh, me gusta y toco la falta flauta que primero me hace unas unas cañas sí, unas uh -huh. me las hice yo mismo y, y a partir de ahí después ya vino la forma más más digamos más más, diría más profesional pero no soy profesional de la me gusta la música esto sí y la danza, ¿no? Y el movimiento, es claro, sí, sí, el movimiento, la danza, pero en este sentido también soy autodidacta en todo y el movimiento, la música y lo que es el, en este sentido el blues, lo que es el blues, estos movimientos que parece que te fundes, que te, que te, que que que que, que, bolas, que, que pierdes la un poco el sentido del yo, porque vamos a ver, yo soy tremendamente tímido, soy muy tímido, pero Eh, la, eh, las cosas que, que, por las que te gustan pierdes, lo pierdes eh, la timidez y me acuerdo por ejemplo en la música la primera vez que fui, que fui a bailar esto ya es un sentimiento o una, una experiencia muy común a muchas personas cuando sentí por ejemplo la, la música preferida, pues te olvidas de quién eres tú y bailas y esto, y esto que digo que difundirte de, de en el aire es precisamente esta sensación Sí. Okay. Es, eso es algo que me ha llamado bastante la atención en tu o en mi experiencia al compartir contigo ideas y, y diferentes um, conceptos que tenemos. Sí. Um, eso eso me ha gustado bastante y también la actividad física. No, que no, no hemos hablado de eso. Tú eres sí. un, un, una persona que practica la maratón de fondo. Sí, sí, sí. La, la carrera de fondo. La carrera de fondo. Pero, pero le, le das como una, una trascendencia, eh, interesante, más de los beneficios físicos que tiene el, el practicar deporte y el generar actividad física. Sí. Eh, lo que he visto en ti es que le das, das un paso más, o sea, generas un paso en cuanto a trascendencia, en eh, sí, los sí. estados de la mente, fusionar eso con la música, con el movimiento. Sí, sí, se me sí. se me hace como interesante ese ese ejercicio y en las conversaciones que hemos tenido pues en otros espacios o en otros momentos eh, me has motivado a <risa> nuevamente eh, explorar eso. De hecho la música combinada con la danza, con el movimiento o el sí, mismo ejercicio generan pues tiene unos beneficios bastante bastante claros donde los primeros Eh, la generación de endorfinas, ¿no? Que, que sí, es, sí, exacto. a nivel químico y a nivel mental generan unos estados interesantes de crecimiento de... Y, y mejoramiento. Sí. ¿no? Mi crecimiento y sentido el, el sentir la felicidad es un sentimiento. Mmm, vamos a ver la felicidad. Podéis viene de, la, de las cosas sencillas y, y cultivar lo sencillo desde los a partir de lo sencillo viene lo grande. Pero claro, el concepto que podemos tener de lo sencillo es muy particular, muy, muy individual, y, y por esto, gracias a la astrología, en este caso, estaba pensando mientras hablabas, la astrología como herramienta, en este caso, en mi caso, y en el de muchos, muchas, nos sirve para interpretar la realidad particular de cada uno, y mi realidad en este caso, sea en la música, en el baile, en el movimiento, y a través también de la carrera de contacto, de los pies, con lo que es el movimiento del de correr, pues me ha, me ha permitido interpretar este, este acto sencillo del correr en relación a la maratón. Y entonces, claro, yo, en principio, maratoniano o deportista, no lo he sido nunca. No, no he tenido mmm, esta inquietud. Ya te digo, es cuestión de Saturno y de ciclos y de y experiencia vital también. Y a lo largo del tiempo, en un momento, creo que fue en el año... Sí, no creo que no lo recuerdo exactamente. En el año 81, cuando nació nuestro hijo, ya empecé a dejar un poco la bicicleta de la lado para estar ya un poco a ayudar con mi y empecé a correr. Y a partir de ahí ya empezó. Creo que quizá, me hago broma conmigo mismo, que en el año 88, ya, como decía antes, ya empecé a estudiar la quizás fue... a raíz de, de, de, de los, ratos, los ratos de reflexión que estás contigo mismo, estás solo y no estás solo, estás en la naturaleza, en los caminos, en los bosques. Y el hecho de estar en un pleno contacto con, con, la, con la Tierra y la naturaleza te permite que el pensamiento fluya y que las ideas vengan a ti. Son ideas que ya están dentro, en tus circuitos neurales, que aparte allí te construyes. Nos construimos un mundo particular e interpretar este mundo es, es, la, es la ilusión y es la, lo que me hace la motivación de explicarlo y meterlo a, a todos los compañeros y compañeras. Ok, ok. Interesante. Oye, cuando hablamos de carreras de fondo, ¿es que son maratones, media maratón o cuánto? Sí, a partir de 5 kilómetros ya son es fondo, digamos ya. la terminología y la ciencia del atletismo es ya es fondo, porque a partir de estos umbrales de esfuerzo, el corazón y el sistema cardiovascular pues, se estabiliza y la deuda de oxígeno, bueno, son términos que los he, los he tenido que aprender y, y entonces se estabilizan y, y a partir de aquí entra el fondo. A diferentes, según las diferentes características del individuo o de la persona. de lo mejor, claro, yo he tenido, ya te digo soy de los corredores pues medios, en un momento medios y después ahora también me continúo o sea, digo medios en el sentido de que los corredores populares digamos sí. pues no somos de grandes marcas el hecho de, de participar en una carrera o un evento deportivo ya nos da una, una gran satisfacción y hombre es un estímulo mejorar marcas porque esto ya lleva la ilusión de, de hacer y trabajar y el compartir experiencias el, el, el ya lo lleva principio mejorar marcas y si la consigues pues es bien está bien pero no es actualmente ah, ah, en mi, mi momento vital de edad no, lo principal no es la marca en este caso okay ah, entonces yo sí he corrido fondo <ríe> sí en la época yo corría más o menos entre ocho y 9 kilómetros Ah, está bien, muy, no, más okay, mucha, okay. Okay, sí. Entonces, no, y tengo, y tengo, estoy en ese propósito de sacar el espacio para, para hacerlo. Pues te comparto una, una infidencia que nos están escuchando. Precisamente sí. esta semana estaba buscando un, un espacio para, para mi hija que está en vacaciones de, ¿Sí? de baile, de baile. Encontramos una academia y, y pues la matriculamos. Eh, es de baile, no no es danza, sino es baile, es baile, los ritmos, los géneros, y, y me dijeron y el papá no querría meterse a algo, y yo pues no sé, <ríe> cuénteme, <risa> sí. hicieron una muy buena labor de mercadeo y me, y me convencieron, y, sí. y voy a iniciar la próxima semana un proceso de danzas urbanas, que, que pues, es el nombre que le dan, pero eso es hip hop, y bueno, son muchas B básicamente lo que me interesa es, es, es, es hacer ese ejercicio, explorar la música con el movimiento, ¿no? A ver qué pasa. Sí, sí. Tú o sea, ya, me acuerdo... Ya, ya, ya, ya, dime, dime, dime, dime, perdón. No, dime, dime, tú tranquilo. ¿Que te acuerdas que? No, me acuerdo que hiciste unas aportaciones musicales, en creo que fue en el mes de diciembre del año pasado, que en, ¿te, y, te sí. y nos dejaste un poco así en, en Mandinas porque... me acuerdo mucho que ponías un, cada día un, un vídeo y había unos que eran brutales, brutales sí, pero sí. que me gustaban mucho y, y pensaba, ver que nos pone Jairo? y creo que nos dejaste un poco en mantillas quedaron tres, ah, quedaron sí, sí pendientes sí, sí. y todavía están pendientes, no, eso sí lo hice a propósito porque es un ejercicio que quiero hacer de, de, de manejo de, bueno, pues, son términos de mercadeo, pero Pero sí, sí, no, la la música conecta impresionante, impresionante y se contagia y es y es una energía interesante. Más de divertirse uno, pues lo que tú dices, genera unos estados de trascendencia bien, bien interesantes. Sí. ok, bueno, eh, Manel, otra cosa que me llamó bastante la atención en, en los en lo en la referencia que hacías a tu perfil es que consideras a, a líderes maestros, santidad Draidama eh sí. Mahatma Gandhi que normalmente sí. pues son a, a nivel de colectivo general pues son ciertas eh individuos que, que manejan ese perfil ¿no? de, de, de maestros o de sí. o de sí. guías en cuanto a conocimiento espiritual pero me llamó bastante la atención Miguel Induraín que también lo mencionas como, ah, sí. como un líder, un maestro y eso me llevó pues a investigar un poquito, Miguel Induraín ha sido el, el, el corredor en ciclismo eh que mayores reconocimientos ha tenido español, sí. ¿no?, a nivel de España. Sí, eh, sí, sí. ¿Por qué haces esa referencia de Induraín? Sí, porque, bueno, son tres personajes cáncer, del signo de cáncer, y menos, bueno... Menos, Dalai no sé, y Lama, Mahamahandhi, Mahamahandhi y Miguel Indurain. ok. Y, sí, sí, son tres cánceres que los he, los he estudiado un poco sus cartas, y en el caso de Miguel Indurahín, pues bien, refleja un poco el... la gran honradez, la gran honradez de, de Miguel. Honradez porque, mmm, unido a su característica física, muscular, mejorada, precisamente, por un entrenador italiano que se, se lo llevó, por decirlo de alguna manera, de, de Navarra, y se lo llevó a un equipo italiano, y allí lo preparó, lo dejó un algo ciclista fino, fino, fino, para... Competir ya en, en sus máximas potencialidades. Esto por una parte, pero la parte humana de Miguel Indurain es que sus, sus sentimientos y emociones estaban, eran muy cáncer, muy cárter, porque siempre seguía en su carrera deportiva, las emociones las tenía completamente por delante de la, de, de la ambición, del sentido de ganar, a, a costa de todo. y creo que reunía en el personaje en el la figura humana unir lo que es el corazón, la emoción o el sentimiento de protección de, precisamente del cante cáncer en, en, la, en la carrera en la carrera deportiva y esto lo dice grande y lo demostraba por ejemplo ya en, haciendo un poco de retrospectiva de las carreras que él no, no solía ganar en llegar A, primero a, la, a, a las etapas lo que hacía era carrera inteligente ganaba recortando tiempo entonces siempre recortando tiempo conforme al, al perseguidor más inmediato que era el que le podía levantar el, el podium en, en París me refiero a los, a los tours de Francia sí. entonces pactaba o se ponía de acuerdo con el que iba a escapado y le decía Pero es que esto era, era así, incluso se o sea, hacía un broma sobre esto. Dice, bueno, pues gana tu etapa, me llevas hacia adelante y gana tú. Y entonces él pues decía, pues esto ya me conviene porque me ayuda y yo le ayudo. Y un día les o sea, veces que nombre un periodista, oye Miguel, que tú no ganas nunca, ¿cómo es eso? Sí. Y él como buen navarro, así, un, que desde el campo decía, es que yo gano un país. Y, y es con eso, esas dos palabras... tan escuetas y concretas ya lo decía todo, o sea, él se imitaba, corría estratégicamente. Eh, me recuerdo una un que refleja muy muy bien su, su carrera deportiva, que un, un iba escapado se ponga, se ponga, con Röminger creo que fue. Resulta que el Röminger le traicionó en una etapa. Él ya le había ayudado en, en otras etapas. Rominger le traicionó, o sea, se escapó. Y, y, y todos los directores de equipo, todos los del de esa en concreto se pusieron de acuerdo y le llevaron le llevaron hubieran perdido la tour ¿eh? le llevaron a en, o sea le llevaron quiero decir que le transportaron todo el paquete con, con los 150 corredores creo que fue y lo llevaron hasta la caja del ...del escapado traidor... <risa> ...y aquí se ...a la tapa, sí, sí... ...es una anécdota muy... ...pero quiero decir que es, fue como un premio... ...de todos los... ...a la nobleza de... Los... de... ...a la nobleza, exacto... Sí. Es, ...esta es la palabra que me encontraba ...nobleza de carácter, sí, sí... Okay, ...sí, sí, okay. ...bueno, y hay otro que nombras... Eh, ...Bonaventura Durruti... ...ese no lo conozco sí. ...quién es... Sí, mira. ...Bonaventura Durruti... ...mira precisamente... <risa> ...qué coincidencia... Eh, ...es un personaje cáncer... que nació ahora, el día 15, precisamente. Sí, bueno, creo. ahora quiero que la memoria me falle. Bueno, pero sé que es cáncer. Buenaventura Doluti, en este caso en el campo de la política social, fue aquí en España y en los países de latinoamericanos también, y en Francia, o sea, fue un líder anarquista, así, en, así como es. Un líder anarquista que en su momento jugó un gran papel y en la, digamos, la liberación del movimiento de los trabajadores de aquí España, en este caso. Y, por suerte, no, yo creo, mal, pecado, por desgracia, quería decir, yo diríamos que ha justiciado por una mano traidora Esto es la, la, versión, la versión que... Más conocida. Más conocida, sí. Y como persona... tenía también un gran corazón, siempre al lado de los trabajadores, un luchador social. Digamos que podíamos, para entenderlo de alguna manera, se echaba un poco de la figura de Jesucristo, para Jesucristo en, en, no en el sentido religioso, pero sí de ayudar a los más desfavorecidos, a los pobres. Y cuando, y cuando un personaje de una, de una estas capacidades de liderazgo y de ayuda desinteresada a los demás. pues la, el pueblo o la gente lo compara con otro mito en este caso, Jorge Jesucristo, ¿Qué es, nacionalidad tenía? O... Eh, español, sí, sí. Nació en León, León, en la provincia de León, y fue español. Murió nevando en 1937, en plena guerra civil española, y murió, okay. eh, murió en, en un triste acontecimiento en la batalla de Madrid, del frente de Madrid. No sé si estás un poco al tanto de lo que se ve en España, pero en la Guerra Civil Española, que empezó en el año 1936 hasta 1939, pues un dictador, en este caso Francisco Franco, se levantó contra el gobierno establecido, que era la República, y a partir de aquí después han de pasado muchas, muchas desgracias y muchos acontecimientos. Y nosotros, los, los españoles, quizá, en mi caso concreto, la generación del año 50 hacia adelante, hemos sufrido un poco, un poco, la, des, la, la, la pequeña, la, no, la gran desgracia, de, de sufrir la, la gran depresión de nuestros padres. Nosotros la hemos sufrido también, directamente. En este sentido, que no vamos a tener una escuela, eh, como, como iba a decir, no sé no puedo decir el término correcto, como, una escuela de libertad como la es que vivimos ahora, nosotros pues, pues, hemos vivido una depresión y un miedo, sí, Claro, claro, de hecho sí, a, a nivel colectivo, una gran, eh, ¿cómo, ¿cómo lo llamamos?, no, no tragedia, pero sí un gran movimiento de energía, pues, afecta eh, al colectivo como tal, a las generaciones posteriores, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, claro. Sí, okay, ok. Bueno, muy interesante esto, ¿no? Acabamos que los, los cuatro personajes que, que de alguna forma han generado un, un, sí, un, la, un la, la, en ti son son signos solar cáncer, ¿no? Acabo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, Y hiciste una descripción muy, muy interesante de, de, del manejo de las emociones que es eh, típico del arquetipo de cáncer, ¿no? Y precisamente sí. el día en que estamos grabando este podcast estamos en 20 grados. de cáncer <risa> bien, bien. Sí, bien. de sí. haber alguna sincronía en ese, en ese manejo de la, de la información. Sí. Bueno, Manel, otra cosita que me llama bastante la atención de lo que hemos sí. conversado contigo, es el tema de la mente, de las de las emociones, y más precisamente, sí. en alguna ocasión me hiciste referencia a Joe Dispensa, sí, eh, Joe sí. Dispensa fue un juez, pues, él es un este. personaje Eh, que se hizo muy famoso hacia el año 2005 a raíz de un documental que fue un documental que marcó como un hito en el cinema o en las manifestaciones fílmicas eh, del llamado Cinema Espiritual o Cinema de Crecimiento, más precisamente sí. con eh, What Do, Devil Do You Know?, que fue un documental generado por en su momento y producido por la persona que canaliza Ranta, después fue que yo me enteré, Pero, pero un documental muy bien llevado que pues, estaba enfocado básicamente a los conceptos de la física cuántica y las realidades paralelas y cómo, cómo esta información de alguna u otra forma pues podía ayudarnos a generar y a ser creadores de nuestra realidad eh, y basándonos precisamente en el, en, el, en el manejo de la mente y de las emociones. Y Joe dispensa es uno de los personajes que, que participó en este film... En esta película de documental, y a raíz de su participación, pues se hizo muy famoso a nivel mundial. Y hoy en día es un día una persona que, que está dedicada a eso, a hacer conferencias y cursos relacionados sí. con, con el crecimiento personal. Él vino aquí a Colombia. Eh, eh, una amiga lo, que también maneja estos temas es la que lo trabajó y lo eh, desarrolló aquí. No tuve yo en esa ocasión oportunidad de conocerlo, pero pero es un, sí. por lo que he oído sus comentarios, es un personaje que bien vale la pena. Eh, aproximarse a sus a sus a sus conceptos a sus teorías. En el caso tuyo, ¿cómo llegaste a dispensa y qué usaste de, de la información de él? Bien, fue casi como hace un momento has hablado de sincronías, pues bien creo que precisamente también fue por esto, por esto hay una, una serie de sucesos o el, el hecho de querer. de forma inconsciente un volver a realizar o, o, o volver, volver un poco a retomar el camino que habías dejado por una serie de circunstancias de enfermedad me, me, me llevó a yo Spienta de una forma accidental también. Pues a, a través de primero de unos artículos y después también, y a partir de aquí me compré el libro. Yo ya, ya había tenido lo que leí después a través de sus trabajos y, de su, y, y del campo de la neurociencia en concreto es que El, el, el, la formulación de pensamientos solo de las noches de la formulación de pensamientos ya crea ya, ya estoy ya ya crea una, una red neural, una sinapsis y entonces a partir de aquí ya se crea una fuerza un campo digamos y digamos a partir de aquí es un campo de, de, de experiencias quizá que inabarcable, porque se está hablando de que los milagros en, en términos ya poco subjetivos se pueden hacer realidad. Y, y en mi caso concreto pues, pues fue recuperar una foto que, que en la que me veo yo y me la dieron, pues Yo ya no ocurría porque tuve que dejarlo a raíz de mis 20 los pies. Me tuvieron que operar, un poco de arruñar discal En fin, en el año 92 tuve que dejar de correr y creo que en, hace tres años volví a correr y desde, fue una foto desde, desde 1992 hasta el 2008 dejaste de correr sí en 2007 volví a empezar a correr sí empezar poco a poco, a poco. Uh -huh. y en 2008 ya empecé otra vez ya y fue a... y, y la y ese plazo fue porque ¿Tuviste una dolencia a nivel físico que no te permitía correr? Sí, los pies, unos pies, los pies ya de forma genética, los panetes, digamos, los hallos valvos, no tuvieron que operar. El, el hallos valvos, el, o el vulgarmente conocido como panete es una deformación de los dedos gordos de los pies que se entran hacia adentro. Y esto crea, mmm, no un grave, pero sí a la larga, un problema yo ya soy un, en piscis tengo dos planetas en este caso <risa> y son más y menos y si ya pensable tiene que ser debido a esta era es genético ¿eh? y a, a raíz de este problema tuve que empezar a dejar de correr la afectó la espalda y pero creo sí, haciendo memoria recuperé o me regalaron de forma accidental una foto en la que vivía yo me la tiraron yo no me la, sí que me la tiró. el fotógrafo que ahora precisamente por desgracia ya está desaparecido. Estoy yo corriendo, llegando a Meta ya, en, en un clospe de este, de aquí el pueblo de, de al lado y bueno, esta, esta visión reafirmó un po eh, precisamente el, el, el, el recuerdo emocional que queda en el en el en el, logo, en el, en el izquierdo del cerebro, quedan todos los recuerdos emocionales. Quedan registrados, la memoria emocional queda un poco en, en, en, en almacenado. Y si a medida que podemos recuperar estos, estas, estos recuerdos, se abren. Y a partir de aquí, yo di me dije a mí mismo, tengo que volver a correr, como una afirmación. Y yo aún no conocía a Joaquín Spentani y sus trabajos. Y, y me costó un poco porque con los tendones de las rodillas me, me producían problemas, lo dejaba, empezaba. Y hacía como otra vez, como venga, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y al final, de una forma casi, no milagrosa porque me da miedo decir esta palabra, pero sorprendente, este es el término, sorprendente, ya empecé a despegar y hasta el momento. Y a partir de aquí también, pues, ya he hecho ya dos maratones. Y, y previo a una idea que había, se me había ocurrido, hacía día... dejé ya estudiando una participación en la televisión local del pueblo de Villanueva y expliqué un poco lo que era, lo que podía ser la, la relación de la maratón con los con los ciclos de las casas. Entonces, tomé esta idea y es lo que trato de explicar ahora, sin cairo. Lo que nos vas a compartir el, en, en tu ponencia. Sí, sí, Oye, sí. pues es pues, muy interesante eh, lo que nos acabas de compartir. en eh, Eh, y me, me gusta mucho eso, la memoria emocional, o sea, recurriste a esas emociones, a esos sí, sí, sentimientos sí. que te generaban o te generan placer, disfrute, gozo, sí, sí, sí. trascendencia, y eso a nivel, no sé, <ríe> químico, neuronal, sinapsis, todo sí, lo que lo nombraste, empezaste a hacer ese trabajo, pues también unido a un trabajo físico, pero te sí. permitió volver a recuperar y vivir esas experiencias. Que sí, están muy sí. marcadas en tu memoria emocional. ¿Esa fotografía que tú hablas es la que está en el en el en el blog de de Astrologos del no, monocro No, no está esta fotografía es la, el niño que está al lado es mi nieto. Es la entrada del maratón de este año. Ah, okay, esa es la de este año. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. okay, súper súper. Oye, uh -huh. eh, otra cosa que me llama tu Más o menos en una zona rural, ¿no? Eh, que sí, hay bosque, sí. que hay. que sí. permite correr en el bosque, en contacto con la naturaleza. Viñedos, sobre todo, muchos viñedos, sí, sí. Okay. Todos verdes. Y cercado al mar, me imagino también. Sí, a cuatro kilómetros estamos, sí, sí. Hay una sierra, pequeña sierra, una cadena de montañas, que es la que separa, digamos, una, una planicie que está a 16 kilómetros. y hay una sierra de mon una cadena de montañas que une nos une a un parque natural que se eh, dice es denominado Parque Natural de Morraf que una, un, hay muchas cuevas y es, es, un, es maravilloso wow. y, es, y muy difícil de transitar en fin es, es muy bonito y se sí, unas alturas muy muy muy bonitas porque se ve el mar y es muy bonito muy bonito o sea el correr y el integrarte en la naturaleza es, uno, es un sentimiento compartido por miles y miles de personas de hombres y mujeres y, y sentir estas, este sentido de, de, de fluir de la energía y sentir la unión de, de, de la mente y el cuerpo es, es, es algo que es digno de explicar y, y, y, y, y, y, es, y, es, y expandirlo esto para desde desde el sentido de la no competitividad. En esto mm -hmm. si entra en juego la competitividad, el, el ir yo soy más que tú porque yo soy mejor, entonces en los sentimientos, las emociones se negativizan y ya no pierdes el sentido de, de del placer. Entonces hay muchos aquí ha entrado lo malo en la faceta oscura, la sombra de, del deporte y el estoy pensando en el doping y, y todo el siempre el sentido comercial de llegar siempre a la competitividad que se ha delineado por desgracia, por desgracia, de, del deporte en general. Sí, sí. No, pero también son pues escenarios diferentes, ¿no? Son son sí, sí, eh, sí. O sea, la, la competitividad de ser buena para, pues, para... Aquellos que tengan un alto porcentaje de Aries, no sé. <risa> <risa> Esto no lo sé, la verdad es que no lo sé. okay Oye, Manel, ¿y en invierno también trotas? ¿O el invierno se sí. fuerte no en, esa, en esa región? No. Allá nieva ne no. Cerca del Mediterráneo no nieva Hombre, acostumbra a hacer mal tiempo y, si, y ahora pues siempre decimos que si tiene que nevar, neva en todos los lados. Aquí en este año no ha nevado, pero ha hecho un mes... de temperaturas un poco extremas esto ya lo achacamos ya, como tú sabes y todos o cambio, al cambio climático, al daño que estamos haciendo a la Tierra ¿Temperaturas sí. extremas es cuántos grados? Pues aquí no estamos acostumbrados a fríos, desde luego pero para nosotros aquí en Mediterráneo pues un grado ya es una temperatura, un grado sobre cero ya es una temperatura extrema okay. Sí, claro, para para Mediterráneo ¿Y sí. el vinito qué? ¿Mucho vino? <risa> sí, ya te cuento que por aquí hay buenos ahí Es una zona de la denominación de origen del Penedés Penedés es denominación de origen y es un... Ya se cultiva mucho champán también, o cava, o no no podemos decir el champán, porque el champán es denominación de origen francés. Sí. <risa> es una curiosidad esto. Pero a, a 30 kilómetros de aquí hay un pueblo que se llama San Salvador de Noya, que es por excelencia, hacen los los cavas de, de gran particularidad en el todo lo que sí, sí. y la Y la comida mediterránea, ¿no? Que es, es ah, sí, bien. el aceite eh, amendra, aceite olivas, y pan, trigo, o sea, el trigo, y el vino. <ríe> los Tocó ir a conocer. Sí, tiene algo especial. Pues eh, yo creo que en todos los lugares de la Tierra mmm, siempre, tienen su magia es, sí, sí. Exacto, su magia, el sentido de, de, de, de, de captar o a captar algo, la magia que tú dices pero en concreto el Mediterráneo que mmm, se dice en la, hasta que no la, la, las civilizaciones no, no surgieron me refiero, estoy pensando las las civilizaciones que colombinas, pero aquí en el Mediterráneo fue un polo de me refiero a los griegos y los romanos, los egipcios y en el Oriente Medio. Fue un pueblo de progreso bastante considerable. No en comparación, quizá, haciendo un poco de un poco del, de arqueo historia, me refiero a, a las culturas precolombinas, ¿no? Mm. Quizá había la Atlántida, pero bueno, esto ya son ya elocubraciones. pero sí el, el Mediterráneo fue un polo un polo de, de, de progreso en cuanto a la cultura en general sí sí okay. y tú todos los días corres pues todos los días no todos los días no porque bueno si se acerca una por ejemplo una prueba el día que yo estoy pensando en preparar otra prueba de maratón cinco con cinco días a la semana es más que suficiente Pero hay que ser un poco filósofo. <risa> <risa> filósofo me refiero a que un día sí y un día no. Un día sí y un día no. Eso más es más que suficiente. Por ejemplo, sí, no, ahora ciclo, estoy... Ciclo, sí, sí, el ciclo de... El ciclo, pues el ciclo es, de es... Actividad. Exacto, porque casi es... No, casi no. Es más importante la recuperación entre sesiones que la sesión en sí. hay Mucha gente, personas... Dicen que, hay que por trabajar más vas a conseguir más, no, al contrario, hay que hacer un trabajo inteligente y de sentido común también y adaptado a tu particularidad, a, a, tus, a tus exigentes, a tu capacidad de, de sacrificio. Yo okay. en este sentido, pues soy bastante plástico. Tú eres un ¿Ya? sol en que, Manuel, acuario sol acuario sí. ascendente. Ascendente Sagitario, las piernas. Okay. ¿Y Marte en Pisces? Marte, Marte y Venus en conjunción exacta, aquí en 17 y 16 grados, del signo de Pisces. Okay. ¿Y la Luna? La Luna en Aries. Ah, okay. <risa> Con todo de las emociones, satisfacción y un poco imaginación ferviente, Sí, sí, soy de fogonazos, chispas de... de, de, de Y, oh, y sí. Júpiter en Tauro, sí, sí. ¿Tiene? Estoy viendo tu, tu Júpiter en conjunción con mi Saturno. Pues no no sé si con conjunción, pero están. No, que estoy viendo algunas coincidencias en nuestros esquemas: ascendentes sagitario, lunenarios. Sí, y Marte en Pisces. Y Marte, en Pisces, Exacto, todo. ya te lo dije, ya te lo dije que tú tenías. No sé si me oíste la nota, porque leí que, que con mucha satisfacción, por estos datos mentales. Pero mire, mira, este Jairo tiene de suma que está contra mi menos. Bueno, y también con Martenacal, eso sí, me, me, me gustó estar este, este detalle. Claro, claro, y uno entiende también, pues, cierta afinidad, ciertas actividades y ciertos intereses, ¿no? Ahora, no necesariamente, pues, uno puede generalizar eso porque, pues, hay muchas variables... Que, que yo considero que la astrología no, no identifica pero sí, unido a las tesis astrológicas uno entiende bastantes cosas una muy simple, por ejemplo el, solo he hecho el contexto cultural y geográfico en el, en el cual nos encontramos pues Manel sí. se encuentra en el Mediterráneo yo me encuentro en, en Latinoamérica hacia, hacia más el Ecuador entonces sí. eh, de entrada pues eso marca mucho pero si hay unas condiciones o, o, o por unas inercias por así decirlo que unen a ciertas actividades y a ciertos gustos, ¿no? Sí. Interesante, interesante. Bueno, Manel, tu conferencia Bien. se me hace, o tu ponencia, el tema que propusiste se me hace algo interesante. Eh, la titulamos Correr la Maratón, Analogía con las Casas Personales. Esto sí. Sí, básicamente sí. Es, es tu vivencia personal eh, llevado al contexto de, de la astrología, pero si quieres explícanos un poquito... Cómo, cómo hiciste esa ese link esa comunicación entre dos temas que en primera instancia parecen pues que no tienen nada que ver, ¿no? Bien, pues ya te digo es gracias a la herramienta a la herramienta astrológica y el sentido de, de vivenciar la costumbre que de, la sana costumbre de que tenemos todos y todas de interpretar la realidad nuestra realidad particular, pues en relación a lo que hacemos y el sentido del lenguaje astrológico. Entonces es relativamente fácil. Fácil en el sentido de que si lo experimentas por ti mismo y lo interpretas en relación a la astrología, en este caso, a las casas, a lo local, pues es relativamente fácil de interpretarlo. A partir de aquí, pues, pues ya el sentido que vas dando pues se... se se amplifica o evoluciona también. Pero en concreto, después hablaré un poco de esta evolución, pero en concreto, fijémonos que el recorrido lineal de un maratón son de 42 kilómetros y estos 42 kilómetros los podemos dividir por asociación a 6 kilómetros por casa. Pues, pues En este caso pues, sí, podemos hacer casas iguales y después ya se soluciona bastante el problema, pero eh, 6, 6, 6 kilómetros por casa totalizan 42 kilómetros. Entonces, claro, me di cuenta, me he dado cuenta precisamente que los pasos críticos ya a partir del kilómetro 21 hasta el final son pasos críticos. Críticos en el sentido de que eh, la, la crisis, la, son, son psicofísicas, Y entonces están también un pues, con el sentido. Quedamos donde que es que, que a partir de, de los 21, del kilómetro Exacto. 21, comienzan las crisis. Entonces, eh, continuemos ahí, que tenemos un pequeño problema. Sí, sí. Bien, pues en, en, la, en las subdivisiones de 6 kilómetros, llegamos al, al punto al punto 20, digamos, del de cáncer, que es de los 21 kilómetros. Y a partir de aquí, pues ya es pues, segundo, el segundo tramo que coincide precisamente con las vivencias de, de las casas, del de, sentido de Leo. En, en aquel momento, por ejemplo, de 21 hasta 26, transcurre por el signo de Leo. Y aquí, pues, sobre todo a nivel de experiencia personal, tienes que, que activizar, que activizarte a ti mismo, coger ánimos, vivenciar un poco lo que ves, distraerte. O sea, coger un poco sentido, coger poder de, de, de, todo, lo, de todo lo que vas viendo, ah, ¿me entiendes? Entonces, eh, pues Manel, la verdad, agradecerte que nos hayas acompañado y que nos hayas compartido esa, esa experiencia. Ya siempre es enriquecedor conocer vivencias de, de otras sí. personas, de otras culturas, solo he hecho vivir en un país diferente, pues. y compartir eso genera bastante enriquecimiento conocer un poquito de la geografía, de la historia, ese tipo de, de situaciones de alguna forma también nos nos aportan a nuestros procesos personales eh, de todos modos esto no sí. es un, es una despedida no es una hasta luego seguiremos en contacto en otros espacios probablemente más sí. adelante grabaremos otro podcast seguiremos desarrollando Adiós Jairo, adiós, adiós.